¿Qué es lo que me pasa hagan algo、ah, señor tiene dolor en la parte、ah, señor d ó n d e se localiza el、dolor? ayúdenme、ah, no nos dirá nada si no le quitamos el dolor、ah, su condición no mejora doblen la dosis ya se hizo llegamos tarde s í se muere、oh. ¿Cuánto Más va a durar el dolor. Doctor Campos, bienvenido al Consultorio de Politraumatismos. Aquí estamos para aprenderlo todo sobre los nuevos dolores que nos van a aquejar. Querido Diego, ¿cómo estás? Una vez más, hablando de dolores, en este caso dolores que combinan los dolores pasados, presentes, pero también futuros. Ustedes saben que el doctor Campos está referido a todo lo que es el derecho laboral dentro del consultorio de p o l i t r a u m a t i s m o s donde también se pueden encontrar con Susana Echegoyen hablándonos de salud, donde cada tanto aparece Gervasio Muñoz hablándonos de nuestra vida de inquilinos y Martín Calos para explicarnos la economía. Pero nos había quedado una pregunta de la vez pasada en este consultorio de derechos laborales, mi querido Luis. De la mano de Alejandro Arata, que como estaba cerrando el consultorio la vez pasada, se coló así, metió el codo en la puerta y dijo, pará, pará, que yo t e n g a una dolencia. La pregunta que él nos deja es, ¿están por poner el dedito en mi trabajo? Los muchachitos de ATE de mi laburo sostienen que en principio, durante un periodo, es prueba del sistema nada más y que solo se va a registrar la ausencia o presencia. ¿Qué se puede hacer para evitar este sistema? Cuando hablamos del dedito, estamos hablando de esa maquinita que tiene una lucecita roja. Que está puesta al ingresar al lugar de trabajo, al lugar de nacimiento, uno aprieta, pone su dedito, deja constancia de su huella digital y la máquina a veces te responde. Te dice, por ejemplo, Bienvenido, Diego. Vos sos vos. Claro, vos sos vos y eso registra básicamente el horario en el cual ingresas al lugar de trabajo y ya, cuando salís pones nuevamente el dedito y te dice. Que tengas buen día, Diego, y registra el horario en el cual te fuiste. Bien, acá hay algunas cuestiones que es importante trabajar o analizar desde la perspectiva de los derechos laborales, pero no solo los derechos laborales, porque en definitiva, cuando hablamos de este tipo de mecanismos, la tensión aparece entre las facultades de dirección y de control que tienen los empleadores. El empleador es el que decide cómo se produce, ¿Quién hace determinada tarea? Esto puede estar limitado, obviamente, por los convenios colectivos de trabajo, pero hay una facultad genérica que la ley de contrato de trabajo le reconoce a los empleadores, que es la facultad de dirigir el proceso productivo y controlar cómo es el desarrollo de las tareas por parte de cada trabajador. Ahora, esto a veces choca con algunos derechos personales, porque nosotros no dejamos de ser personas cuando entramos a nuestro lugar de trabajo. Ah, no. No, seguimos teniendo derechos personales cuando entramos a nuestros lugares de trabajo. Perfecto. Uno de ellos es el derecho a la intimidad personal y a la protección de los datos personales. Ahora, esta cuestión en general se choca con cualquier mecanismo de control, como podría ser el dedito. El dedito, te lo decía hace un ratito antes de que se prendiera la luz roja, en realidad empieza a ser un mecanismo del pasado. Hay algunos mecanismos bastante más sofisticados. Por ejemplo, en algunos países o en algunos grandes establecimientos ya están implementando controles de retina.、Uh. Ya no entras con el dedito, sino con el ojito. Mirá para acá. Uy, s、sí、i sos vos. Y hay otro tanto montón de mecanismos de control, como por ejemplo la discusión sobre las cámaras que están presentes en los establecimientos, el uso de GPS. Si un trabajador está, tiene que realizar tareas fuera de su, de su establecimiento, muchas veces tiene que llevar un GPS. p a r a comer un pancho, atención. O por ejemplo. La utilización de micrófonos, la grabación de conversaciones. ¿Eso existe, Campos? Sí, claro. Me vuelvo loco. ¿Qué pasa con el chat, con el uso del correo electrónico o cuando uno tiene una computadora? Vos, Diego, cuando trabajás en tu oficina, estás todo el día con una computadora adelante y la usás para hacer tu trabajo. Solo para hacer tu trabajo, haces alguna cosa personal. Y tenés un Facebook abierto, se confunde mucho lo que es trabajo, vida personal. Bueno, Hoy todos somos una marca, c a m p o s Todas estas discusiones se vienen dando y vienen a cuento de la tensión que existe entre las facultades de control y el derecho a la intimidad, a la protección de los datos personales, el dedito. ¿Dónde pongo mi huella?、Claro. ¿Qué hacen con mi huella? Tenemos malas noticias para el amigo Alejandro Arata porque está preocupado por un sistema que ya sería lo de menos. Sí, ya sería lo de menos, pero al mismo tiempo es un sistema que tiene algunos problemitas, pero también los empleadores suelen tener argumentos para defender la utilización de estos sistemas. Para poner algunos ejemplos más extremos de cómo podría ser esta tensión, pensemos en las cámaras. Las cámaras, esas que filman al trabajador mientras hace su tarea, en cierta medida están aceptadas. Pero no en cualquier lado.、Uh -huh. No es lo mismo que te pongan una cámara en la bóveda de un banco, si vos sos el tesorero de un banco, o en la caja de un supermercado, que si te ponen una cámara en el baño.、Uh -huh. No es lo mismo. Y de hecho, hay algunos casos judiciales donde se rechazó la instalación de cámaras en los vestuarios o en los baños, porque decían que esa filmación no tenía que ver con el control de los procesos productivos. Y que efectivamente implicaba una violación de la intimidad, de los datos personales, de la imagen de cada trabajador. Sobre todo dependiendo del ángulo en el cual pueden poner la cámara. ¿no? Exactamente. Pero sí se aceptan cámaras, por ejemplo, en lugares sensibles como las cajas、uh -huh. donde se maneja dinero, etc. Otra cuestión, por ejemplo, podrían ser las grabaciones. Cuando a vos te llama un vendedor o vos llamás a un call center, te dicen: Esta grabación puede ser g r a b a digo, pues esta llama puede ser grabada por controles de calidad. Y se acepta que dentro de las facultades de control de los empleadores está grabar esas comunicaciones. Pero no se aceptaría grabar una comunicación personal. Vos, por alguna razón en tu trabajo, tenés que llamar por teléfono a algún familiar. Bueno, esa llamada no podría ser grabada. Ahora bien, esto se está discutiendo en el mundo. En algunos países hay un avance sobre los datos personales muy impresionante. En Estados Unidos, en Japón, prácticamente se admite cualquiera de estas. De estos mecanismos de control. En Europa está bastante más discutido, e incluso los sindicatos suelen poner bastantes límites. Pero bueno, lleguemos al dedito. ¿Cuáles cuál son las herramientas que tenemos para el dedito? Y en principio, desde la perspectiva de las facultades de control, te diría que la gran mayoría de los jueces, esto no está resuelto en ninguna ley, digo, es una cuestión de interpretación, van a decir que. El dedito, en tanto, mecanismo de control de asistencia, es decir, a qué hora entras y a qué hora te vas, es aceptable.、Uh -huh. No implica una violación a alguna cuestión de intimidad o de protección de datos personales, sino que es reemplazar la famosa ficha, esa en papel que vos ponías y que nuestros padres han. La tarjeta perforada, la tarjeta perforada, luego la tarjeta magnética y finalmente el dedito, pero que en definitiva es un mecanismo de control de ingreso y egreso. Que no parecería que, tiene, o sea, que está muy lejos de las facultades de control de los empleadores. Hay un dolor de más tipo filosófico, me parece, en poner el cuerpo directamente como señal y no un papelito. ¿no? Bueno, se ha discutido esto y de hecho hay un caso en la ciudad de Buenos Aires donde dicen: bueno, esto en realidad no es poner el cuerpo, esto es información que los empleadores tienen. Poner el cuerpo es otra cosa. No te podrían pedir un análisis de sangre, una muestra de sangre para entrar al trabajo. Qué bueno, llegas al a b u r a r y directamente te sacas un litro de sangre y se lo tiras en la puerta al recepcionista. Ahora bien, ¿qué límites puede haber a la utilización del dedito? Y acá sí entra un poco el margen de, de acción. Por un lado, que la información no se puede utilizar para ninguna otra cosa que no sea para marcar el horario de ingreso y el horario de egreso. Es decir, de hecho, por ejemplo, en España se dio alguna discusión bastante interesante sobre este tema y decían: bueno, se acepta el dedito, se acepta el mecanismo de control a partir de la huella digital, pero esa huella digital tiene que ser borrada automáticamente y lo único que puede quedar registro es quién fue el trabajador, a qué hora ingresó y a qué hora se retiró. ¿Para qué otra cosa se podría usar la huella digital? Esa huella digital podría quedar primero en una base de datos. Que la maneja el empleador y que, por ejemplo, podría vendérsela a bases de datos, a empresas que se dedican a utilizar bases de datos, que después comercializan esa información con fines santos o non-santos. Qué lindo, ¿eh? Pero digo, por eso, una, una posibilidad, y esto se discutió en España, era: bueno, esa huella tiene que borrarse inmediatamente, para que no quede ningún registro que tiene que ver con esa información personal y sí el registro del ingreso y el egreso, que es en definitiva. La finalidad que tiene el empleador. Al empleador la huella digital en realidad le importa muy poco, o debería importarle muy poco tenerla, sino que lo único que puede plantear justificadamente es: bueno, q u i e r o un mecanismo infalible de control de cuál es el horario en el cual los trabajadores ingresan y cuál es el horario en el cual egresan. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Tal vez la, la, la pregunta. Por un lado. Insisto, dentro de los mecanismos de control, parece que no tenemos, no, no, no tenemos mucha suerte por ese lado. Sí es cierto que se puede plantear algún tipo de acción tendiente a asegurarse que esta información no va a ser usada para otra cosa.、Uh -huh. Les decía, en la Ciudad de Buenos Aires hubo un antecedente desfavorable a nivel jurisprudencial, un fallo de primera instancia que rechazó una medida cautelar contra la instalación de este tipo de sistemas en la AGIP, en la Agencia Gubernamental de, de Impositiva de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿cómo se puede reclamar o cuál es la vía para garantizarse que esta información no se va a utilizar de otra manera? Necesariamente a través de la acción colectiva.、Uh -huh. Como les decía, esto no está regulado en ningún lado, no hay ninguna norma que establezca precisamente cuáles son los mecanismos de control aceptables y cuáles no aceptables. Uno debería usar la ley de ABS Data, la ley de protección de los datos personales. En la legislación laboral no van a encontrar. Mucha, mucha legislación muy precisa sobre estos temas, con lo cual todo está en manos de la organización colectiva. Y aquí el compañero Alejandro, cuando habla de los muchachitos de ATE, no parecería estar muy、eh, conforme, conforme con la con, representación, con, de... Con la representación de, de ATE. De hecho, cuando dicen que durante el periodo de prueba del sistema solo se va a registrar la ausencia o presencia,、Ajá. yo les diría lo único que puede registrar razonablemente y. Admitirse que registre es la ausencia y la presencia, nada más. Claro, el、claro. erudito solo debería servir para eso. Campos, ¿existe algún estudio para saber si los mecanismos de control generaron mayor productividad? Buena noticia, digamos, para los empleadores. No hay estudios generales y yo te diría que en las grandes empresas estos mecanismos no suelen terminar en incrementos de la productividad. Las grandes empresas suelen tener herramientas bastante más sofisticadas que tienen que ver con. ¿Cómo hacer para convencer a cada trabajador, para convencerte a vos trabajador, de que lo mejor que podés hacer es ponerte la camiseta de la empresa y dar Todo de v o s De hecho, el comentario de control, tal vez más cínico, digamos, la puesta a punto del sistema de control más cínico de esta época, es terminar con la camiseta puesta y que te puedan decir, ¿querés trabajar en tu casa? t r a b a j a en tu casa, hoy te tenés que ir antes, andate antes. Las empresas que tienen mejores sistemas de. mejores para ellos, obviamente, de administración de los recursos humanos, le apuntan más a ese lado. Porque, en definitiva, estos mecanismos de control. No se, no, no se distinguen en gran medida de lo que podía ser el látigo hace unos siglos.、Uh -huh. Y a vos, si te tienen un látigo atrás, ¿trabajás? Y sí, trabajás porque el látigo duele. Pero cuando puedas zafar del látigo y cuando se la puedas poner al tipo que tiene el látigo en la mano, lo vas a hacer. La otra es la historia del Blackberry, n o del teléfono justamente que todo el tiempo te muestra dispuesto a laburar a cualquier hora, a cualquier día de la semana. Por ejemplo, así como aparecen estos sistemas, el famoso dedito, aparecen. Las contra, la, la, la, las respuestas frente a este tipo de sistemas, como por ejemplo los hackeos. Ya debe haber muchos alejandros, muchos trabajadores pensando en cómo hackear estos sistemas y cómo borrar todos los registros.、Ajá. Esto no pasa si el empleador te convenció de que vos tenés la camiseta puesta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Doctor Campos, gracias, ¿eh? porque siempre nos ayuda mucho en este consultorio de politraumatismos. Yo a usted lo quiero por varios motivos, pero sobre todo porque en sus apuntes escribe el término ahora bien. <risa> ¿Por qué pone ahora bien ahí, Campos? Ahora bien es una especie de conclusión. digo, Me parece que vos estás blanqueando una intimidad, <risa> no, estás、perdón. afectando mi derecho perdón, a la、Campos. intimidad. De cómo preparo una respuesta al compañero de la prorata que efectivamente tiene una. Me llamó la atención el jeroglífico ahí que dice, ahora bien. Además, lo entendiste. Sí, por supuesto, es una letra muy clara.